...preparades para conversar un ratito con Rocío González, la novel licenciada en Comunicación Social. Digo bien, Rocío, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini Hola, te saluda. buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Así es, hoy formalmente en una colación virtual hicimos el acto de la, del juramento eh, para, para la entrega del, del título. Bueno, esto fue una formalidad. Después, teóricamente, nos vamos a comunicar con la gente de la facultad para seguir haciendo todo el trámite de la firma y de la entrega formal del, del título de licenciada en Comunicación Social. Ah, porque yo te iba a preguntar enseguida, Rocío, sí. si valía lo, lo virtual en, esto, en estas LIDES. Vale en cuanto a lo, a lo formal, digamos, a lo, para poder compartir ese momento con la familia, con los amigues, eh, porque eso, eso estábamos hablando hoy con una compañera que también eh, se recibió, que, que hoy hicimos el acto, eh, que fue una forma más allá de... Yo tu, estuve sola acá en mi casa, eh, pero más allá de eso, a través de, de YouTube eh, pude pasar el link y, y estuve con mi familia y con mis amigas de todos lados que, que también estaban siguiendo y viendo a través de la pantalla el acto, así que estuve sola, pero en todo momento me sentí acompañada, fue muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Yo te embromaba un poco con eso de, de si valía el título al, al ser virtual, esta, esta experiencia es este, un, poco, un poco, no, bastante, bastante inédita, Rocío. ¿Y cuántos y cuántas eh, son las egresades eh, de esta tanda que estuvieron con, contigo eh, virtualmente recibiendo los, los honores? De licenciadas y licenciados en comunicación social, Éramos entre 5 o 6, pero había de otras carreras, estaban del profesorado de inglés, también eh, de letras, estudiantes que se recibieron en las facultades actas y naturales. Juntaron las dos facultades y recibimos el título. En el día de ayer fue la colación de, creo que de económicas y jurídicas, lo fueron dividiendo así, estuvo bastante bueno porque fue más ordenado. Eh, en la pantalla todos pudieron ver, eh, nada, aparecíamos cada, cada egresado y egresada, jurando, entonces estuvo bastante ordenado y salió dentro de los parámetros eh, bastante prolijo, por ahí hubo problemas, algunos tuvimos problemas de conexión, una de las chicas eh, se sumó más tarde, no pudo prender el micrófono, hubo problemas técnicos, típicos, claro. sí, técnicos que, que podían pasar, pero, pero salió todo bastante lindo, bastante ordenado y fue, fue muy emocionante, pese a Hacer virtual igual fue, fue bastante lindo. O sea que se sintió como cierta normalidad a nivel emocional, por lo menos, Rocío, con tus compañeros lo hablaste. ¿Alguien, alguien deseaba otro tipo de, de acto que no fuera este, que, que es el, el que era posible hacer? En realidad, eh, creo que todos queríamos eh, estar ahí en el aula magra compartiendo presencialmente con, con familiares, con amigues, ese momento más emotivo, por ahí un poco más de nervio, pero, pero es mucho más emotivo, mucho más cercano. Pero bueno, gracias a Internet eh, pudimos en todo momento estar, estar cerca de, de los seres queridos. Fue distinto, fue un poco más frío, pero, pero igual fue lindo y, y gracias a, a todo esto de Internet que se pudo hacer porque en un principio nos habían mandado un mail eh, diciendo que nos iban a enviar a nuestros domicilios el título, eso hubiera sido mucho más frío, más lejano y así de esta manera fue más lindo, más, más emotivo. Mucho más distante, ¿no? Abrir la, la, la puerta y recibir de manos del cartero el, el famoso diploma o el título. Rocío, la verdad es que se nota la emocionalidad que, que ha, ha sido este momento a través de, a, por más que fue a través de Zoom, este, y qué, qué expectativas tenés, sobre todo en estas líneas de la comunicación social Este, eh, y con la experiencia que le está dejando a la humanidad esta situación de la pandemia. ¿Expectativas con respecto a, a al Al desarrollo de tu laburo, claro. En el día de mañana, cuando estés laburando, cuando estés trabajando, este, y ya con todo el arsenal y todo el bagaje de conocimiento y de experiencia que fuiste juntando, este, ¿qué pensás? ¿Qué, ¿Cómo vas a aplicar? ¿Cómo vas a engranar en el mundo, Rocío? Bueno, yo igual eh, estoy trabajando, eh, Ya me, hace un año que me recibí, el título recién ahora me lo entregaron, pero ya hace más de un año que estoy trabajando en medios, en este momento estoy desempeñándome en las subsecretarías de medios del gobierno de La Pampa, eh, aplicando todos los conocimientos, más allá de que la universidad es eh, mucha teoría y por ahí no te prepara para lo que, es, lo que es el campo, igual... Eh, me sentí, la verdad que estudiar en una universidad pública te da muchos conocimientos, mucho bagaje, y gracias a eso, eh, hoy cuando salí me sentí bastante preparada para, para lo que me desempeño. Estoy trabajando mucho en la parte de redes sociales, que es un campo que todo el tiempo va cambiando y hay que todo el tiempo aprender cosas nuevas, pero la verdad que que es muy interesante y, bueno, la verdad que estoy, estoy muy contenta. Hoy es un día eh, muy feliz, más allá de, de todo esto y que es un poco lejano y no tan cercano, eh, estoy muy contenta. Rocío, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Felicitas... Y aprovecho a saludar a mis compañeras y compañeros colegas y a la eh, Pau que es compañera mía, que está ahí en la parte de producción. También una, una colega que, que quiero un montón. Ay, no la conozco. Bueno, no importa eso, Rocío. <risa> eh, nada, te, te ponemos el grillete y más adelante te convocamos para hablar de esa dinámica de las redes sociales y del laburo que estás haciendo en concreto este, para alguna parte súper dinámica hoy por hoy del, del gobierno provincial y cómo va saliendo adelante esta experiencia de la licenciatura en comunicación social. Gracias por ahora, Rocío. Bueno, muchísimas gracias, a vos Juan Pablo, por, por esta comunicación. Un saludo muy grande para toda la gente que está ahí. Bueno, suerte y me imagino que hay un descorcho hoy, Rocío. Éxitos, éxitos. Por supuesto, dentro de los límites y siguiendo todos estos protocolos de seguridad y de prevención, eh, ya empezamos a festejar hoy al mediodía. Corté un ratito para hablar con usted y a la noche eh, vamos a seguir hasta la hora que se pueda. Bárbaro, así sea, así sea. Abrazo y adelante, Rocío, vamos. Y bueno, nos, muchas gracias. Y nosotros nos preparamos para dentro de un ratito, un instante, nomás volver con todo, con la siesta que nos fue, con el mensaje presidencial de Alberto Fernández.